Bueno, y bueno ya pues vamos a ver si estupendamente los dos claro. eh sí sí pues, pues vamos a ver vais, cómo vamos os vais juntos Dime. a hacer eh no hombre sé, de las tiende de, de tiendecitas, a ver aquí, guay, de tiendecitas. no más de dos en este todavía eh, fase segunda en la que pasaremos eh, en la que ya están algunas algunas comunidades y en Madrid en donde estamos pasaremos a ver a ver si puede ser y alguien nos deja eh, en la semana en 2780. que 2780. setecientos ochenta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 por medio del voice shopping que, que dicen los ingleses, que es decir eh, dar órdenes en vez de, de, de traerte la, la prenda al, al eh, probador pues tú das órdenes al, al aparato, al, a este eh, espejo de realidad aumentada y le dices, mm, quiero probarme mm, tal prenda de tal talla que es para mí el, y, y de tal eh, marca, si eres de eh, una determinada, determinada marca entonces el, el, este espejo el, de realidad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 siempre va acompañada de alguien y entonces ese alguien parece fuera lo que hace la cortina la, la pone la extiende lo más que puede no, no pero, pero, bueno, pero es que... que además hay otro problema añadido y es que eh, no. la ropa interior o sea por ejemplo pero eso el... se prueba. por eso te iba a decir que no bueno, por ejemplo no prueba, la, en las, no. las, las, no la, las ¿no? mujeres no, no sé. los sujetadores y eso sí, ah, eso sí. pero sí, la, la, la parte de abajo sí. dicen te lo llevas y no se cambia claro claro yo creo que eso además ahora evidentemente con todo, todo, todo esto no la eh, eh, ese tipo de de pruebas no se podrán hacer, pero bueno con, con, con el, estos espejos de realidad aumentada sí se podrán hacer claro. tú metes en una zona un poco todos más íntima modelis. y te pones todos los modelitos este tanga me viene bien, este no sé qué este eh, eh, conjuntito está adecuado este pantalón eh, fit está bueno claro, eh, el culot, y el no color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 una monitorización más adecuada, más, inter, más in, eh, intensa, pues podrá mm, esta ropa po, llevar es monitorizado y poder mandar claro, tú, esa, esa información al médico constantemente tú, o algo así, ¿no? Imagínate, Pero, te está saliendo, o sea, te, eh, tienes ansiedad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 desaparecerán en breve. Fronteras en del futuro con Javier Sebellano. Javier, muchas gracias. Nosotros nos vemos en el futuro. <risa>